Muy buenos días. Estamos haciendo nuevamente la peluca de Sarmiento Zona Sur. Buen día, Víctor. Hola. Buen día, Nacho. ¿Qué tal? Buen día, Mariana. Buen día. Siempre con su impor, impronta, Víctor. Me... Hola, corto. Hola, cortito. Hola, es <risa> ¿Cómo están? Qué lindo día. Hermoso otoño, hermosa hermoso. mañana. Lleno de mosquitos, quiero ah, decir. Bueno, sí. Me comieron los mosquitos. Sí. No, yo venía en la bici y sentía que <risa> hacía carrera. Porque se me pegaban, las manos quedan quietitas en la bici, Tal se me cual. pegaban en las manos. Terrible. No te terrible. picaron la cara, ¿no? me, yendo no. laburo, me picaban en la cara, no sabía cómo defenderlo. Bueno, me pasó ayer a la mañana en una escuela, y se, las 5, tiene un aula en el Zoom. Y el Zoom es muy alto, entonces, son dos paredes del Zoom que se aprovecharon y las otras dos son de plástico, qué sé yo, y, y son más bajitas. Entonces nos entraban no había forma de parar los mosquitos. Los pibes están encima del primer año. Olvídate, oh, bien, enloquecido. Tío. Viste, era más o menos la mamá matándole los mosquitos. Terrible. Este, sí, los mosquitos están. El otro día escuchaba en la radio a alguien que decía que los mosquitos, uno está acostumbrado a que los mosquitos son estacionales. ¿no? Sí, en el verano uno dice bueno repelentes de no, verano. Ya fue no, pero no se acabó eso. Claro, no, acabó. claro, a veces como no sé, como el arbolito de navidad. Claro. Es de un momento. Claro. <ríe> esto no, esto no es raro. Yo en el botiquín el repelente lo pierdo en invierno. Claro. No sé dónde está. Claro. Sí, sí. Bueno. ¿Qué va a hacer? Bueno, estaba un poquito preocupado, yo no sé si se, se nos ha perdido una serie de cuestiones y aprovechamos la radio para, para un mensaje a los oyentes. Si llegan a ver por ahí dando vueltas, perdido, triste, abandonado solo, el plan de lucha, docente, Baradel y compañía, que nos avisen, se comunican con la radio, porque bueno estaba un poquito, no lo encontramos. Estaban sacándose fotos Baradel que... por ahí, no sé, no lo viste. No, ¿Con el ahí? plan de lucha? No, no, no. No, lo dejaron no. a un lado oh. tirado, pobre, y no, bueno, nada. Si alguien lo vea que nos se comunique a la radio, por favor. Para mí Bien. lo tienen secuestrado. <risa> che, mandémosle, le mandamos un saludo enorme Un feliz cumpleaños que fue en esta semana A Gustavo Ibaldi Docente de artística de la EP43 Y una excelente y feliz jubilación Bien, qué lindo momento sí me pasó ayer también de estar en la jubilación De otra persona En la escuela, se hizo un pequeño festejo Por la jubilación de, de una profe Que fue ah, el nacional de Adroé Ex nacional de Adroé este, En turno tarde fue alumna del Nacional fue después preceptora del Nacional eh, secretaria bueno, se jubilaba, así fue un momento así, muy, muy emotivo este, y, y decían las palabras que le daban, decían algo así bueno, viene el mejor momento de la vida del trabajador <risa> <risa> que es el de disfrutar de bueno, la jubilar viene de jubileo ¿no? el, momento, el momento de alegría el momento de, donde se supone que es el momento donde uno puede disfrutar de todos los frutos de la vida Tiré bueno, una bomba, ¿no? <risa> será, sí. Si llegas sí. en condición. En unos años le preguntamos a Gustavo y O sea no. que cuando, eh, bueno, nos están estirando el jubileo, nos quieren estirar el jubileo, es que nos están haciendo desear un poquito más, digamos. Claro, la será. Por eso lo de la armonización. Claro. ¿Claro? Cerraron todos están los números, listo. Pasá por el espíritu. <risa> por cómo se mire la cosa. ¿Qué tenemos para hoy? para hoy tenemos noticias breves porque en la semana pasó de todo, de todo. desde lo del boleto estudiantil este, hasta noticias trágicas como lo de Araceli eh, que vamos a ir viendo nada, del plan de lucha no podemos decir nada por ahora, Nos no lo buscando. vamos a tener claro, en este programa no lo vamos a tener eh, noticias breves varias de, ¿a quién vamos a recomendar hoy? ¿de quién vamos a hablar? hoy vamos a hablar de un grande, de don Rodolfo Welsh. buenísimo, ni más ni menos Este, y vamos a tener compañía, la visita ¿nos visita a quién? Sí, nos van a visitar dos compañeras, les vamos a hablar un poquitito más adelante, les vamos a contar se va a hacer el próximo mes un foro eh, de los pueblos originales sobre los pueblos originarios, en Bahía Blanca van a venir a contarnos de qué se trata Qué es lo que, cuál, en qué está la movida digamos, de, de los pueblos originarios en Argentina dos compañías El 25 de abril terminó la Semana Internacional de los Pueblos Indígenas, que siempre es del 19 al 25 de abril porque el 25 de abril de 1940 y pico, me parece hubo ¿no? una reunión en México, si no me equivoco eh, de pueblos indígenas de toda América nada, impulsando el reconocimiento y la lucha por los derechos indígenas así que en muchas escuelas, por lo menos en algunas de las que fui yo eh, en una de las escuelas que voy, todas las semanas se se pasaba al formar la música mapuche y demás para que los pibes ah, bueno. subían la bandera con eso. Así que estuvo bastante interesante como movida. Recordamos que el 19 de abril también fue el día de la convivencia y la diversidad cultural. Por un hecho que no tiene que ver con los pueblos originarios, sino con, con bueno, un, un, un levantamiento de jóvenes en el gueto de Varsovia, pero se incluyó en el... En el calendario escolar, con la intención de trabajar en, en la escuela, la cuestión de la diversidad No cultural, sabía eso. ¿Cómo se entendió? El, es el día? 19 de abril, Día de la Convivencia y la Diversidad Cultural. Mirá. A veces son más trabajados en primaria. Estaba ah, mirado, yo no tenía idea. En, en secundaria suelen pasar más desapercibidos, aunque tendrían que, que trabajarse. Eh, bueno, y los contactos para aquel que quiera contarnos algo de su escuela, de su jardín, algo que está pasando en su barrio, eh, que quiera hacer conocido algo que está pasando. Son los teléfonos, Víctor. 4233-4848 y 5560. El Twitter. Arroba la peluca MB. Era arroba la peluca MB. Que sí, fallaron con el Twitter. fallamos la semana fallamos pasada. Te la pido semana pido por semana por pasada. No los puedo dejar solos. Perso tres personas nos acordamos en Twitter. Bueno. Y el Facebook Domingo Peluca. Sí. Bueno, y vamos a escuchar algo, algo a escuchar, de música. Vamos a ir escuchando un temita que a mí me encanta. Del de gran Alfredo Citarrosa. Hecho por eh, Jaime Ross. El Loco Antonio. Milonga, ¿qué estás pensando? ¿Qué es lo que vas a contar? No me salgas con tristezas, regreso Pienso más, decís que yo la quería, tiene que echarla de más. Habla de Santa Lucía, 21 años más atrás. Fuente de fierro sobre el pajonal, agua sin rumbo como en el mar, la luna lo avanza. En el barrial, el opatoño lo amaba más. A la canal. Lindo el tema que trajiste, Nacho, me, me gustó. Vamos a pasar un par de noticias. Preocupante, en Mendoza se cerró por decreto el aumento salarial docente en un 17% en cuotas, sujeto al ítem Aula, una de sus cuotas sujetas al ítem Aula, y con descuento por los días de paro. Vamos a escuchar a Paula Coraza, directora de una de las escuelas secundarias de Mendoza, explicando un poco esto. El ítem Aula es un ítem que se aplicó por decreto en la, en la no negociación, digamos, del 2016. ¿Un presentismo sería? El presentismo ya lo tenemos, es no. un ítem extra en donde supuestamente se premia la asistencia, la asistencia y la participación en el hecho educativo. Sobre eso fue, fue eso, de decir, bueno, te voy a dar un aumento de un X porcentaje, pero sí. en realidad dentro de ese porcentaje está el índice en aula, sí. que, por ejemplo, si tenés una licencia por familiar enfermo, lo perdés. Entonces no es tal el aumento. Es una trampa. Yo, la lectura que hago es que Mendoza ha sido en ese sentido un laboratorio para, para ver si después se puede aplicar en otras en otras provincias y a la, a la vista está que en Buenos Aires intentaron con este premio no hacía amparo situaciones en, en el país es un mosaico como te decía recién hay tres, hay tres situaciones distintas provincias que han arreglado eh, entre un 25 y un 35% en dos y tres veces Provincias que como Mendoza, como Jujuy, como Salta, que han arreglado, que no han arreglado, que han tenido el aumento por decreto, y hay otras provincias como bueno ustedes mismos, como Buenos Aires, que están con sin, sin llegar a ningún acuerdo todavía. Entonces, bueno, es un mosaico y el, el tema este de que no haya paritaria ha provocado este mosaico tan diverso porque no hay piso para la discusión. Entonces todas las provincias están haciendo sus arreglos o sus decretos o lo que o sea que hayan resuelto la situación sin, sin ese piso a nivel nacional, ¿no? que es tan importante. La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal volvió a convocar para este martes a una nueva reunión con los sindicatos docentes en busca de llegar a un acuerdo salarial. Además, anticipó que apelará el fallo judicial que obliga a la provincia a devolver el dinero descontando, descontado a los maestros por los días de paro. No se puede pagar por un trabajo que no fue realizado, insistió. Luego de la prueba piloto para estudiantes universitarios de La Plata, el nuevo boleto estudiantil gratuito, ampliado, entrará en vigencia el 2 de mayo y beneficiará a cuatro universidades de la provincia de Buenos Aires. La de Avellaneda, la de Lanús, Luján y Moreno. Esperan que antes de fin de año se sume la Universidad de Lomas de Zamora. No incluiría a miembros de la comunidad educativa como docentes y auxiliares. Serán 45 viajes mensuales que la provincia acreditará en la tarjeta SUBE registrada al nombre del titular. Funcionará de lunes a sábado y no será acumulativo. El plan abarca solo las líneas de colectivos que circulan por la provincia de Buenos Aires con numeraciones entre 200 y 750. El boleto se tramita a través de la página web de cada una de las facultades. Tres efectivos de la policía bonaerense fueron separados de sus cargos en el marco de la investigación por la desaparición y asesinato de la joven Araceli Fules, cuyo cuerpo fue hallado este jueves en, la vivienda, en una vivienda de la localidad de José León Suárez. Uno de los efectivos es hermano de dos de los seis detenidos y se sospecha que pudo haber ayudado a los implicados en el crimen. Uno de los implicados, Badaraco, había declarado ante el fiscal el jueves a la mañana horas antes del hallazgo del cuerpo de Araceli en su casa, y por la noche ya estaba prófugo. Los recursos naturales como el gas y el petróleo serán utilizados como garantía de la deuda externa que tomará el país este año, a partir del decreto número 29 emitido por el Gobierno Nacional, que renuncia a lo que se denomina defensa de inmunidad soberana. Se podrían afectar exclusivamente en caso de litigio por incumplimientos en los pagos. Rige para los títulos que se emitirán este año por mil millones de dólares. En relación a las noticias locales, El 6 y 7 de mayo en la plaza Azopardo, en Adroguea, una cuadra de la plaza Brown, en diagonal Brown, al, en 1002, la Feria Verde en, en nuestro distrito. Los esperamos, dice la noticia, de 11 a 18 horas con productos saludables, los que conocen esa, esa feria pueden participar, para pasar un día al aire libre, a conocer los mejores ecodiseñadores y artesanos. Este año con motivo de su cumpleaños número 35, la Fundación Soldi de Gleu, que está dedicada a conservar las obras del artista plástico Soldi, en la Capilla Santana, convoca a artistas locales para, su, para hacer una varieté abierta. Se pueden inscribir a la varieté uh -huh. mensual eh, comunicándose al Facebook de la Fundación Soldi. La actividad se desarrollará el 6 de mayo a las 8 y media, en la, a las 20-30 horas en la casa. Eh, Perdón, en la sede institucional en Gorriti y Obligado, en GLEU. Otra noticia en el ámbito local. Cooperativas de recuperadores urbanos, trabajadores de reciclado y cartoneros se reunieron con el gobierno municipal la semana pasada. Bueno, avanzaron en acuerdos para iniciar en Ambiente Brown un modelo de manejo de residuos acorde a las necesidades medioambientales y que haga partícipe de la comunidad y a un importante número de trabajadores del sector que realizan sus tareas en el municipio. Las cooperativas que participaron de la reunión están nucleadas en tres organizaciones con una larga trayectoria en este tipo de tareas, que son el Frente de Organizaciones en Lucha, el Movimiento de Trabajadores Excluidos y el Frente Sur. El objetivo de las cooperativas es una gestión integral de los residuos en el Mirante Brom, con el reconocimiento de los derechos laborales y sociales de los y las trabajadoras de reciclado, con un sistema público popular de recolección diferenciada de residuos que promueva un medio ambiente digno. Van a crear un registro de trabajadores recuperados, cartoneros y recicladores. Este registro permitirá observar eh, la cantidad de personas que están siendo sobreexplotadas día a día, cumpliendo una tarea que beneficia a toda la comunidad, sin ningún reconocimiento salarial. ...y los más mínimos derechos laborales. Se estima que hay alrededor de 1.200 trabajadores en el sector, en el municipio. Y también se acordó poner en marcha en el plazo de un mes... ...una nueva prueba piloto de recolección diferenciada. Una de las cooperativas ya lo está haciendo. La diferencia es que esta vez sería reconocida por el municipio. Se va a proveer a los trabajadores de materiales de concientización... ...y las bolsas reutilizables para entregar en las casas para los vecinos y vecinas. Y también se comprometió a la municipalidad a otorgar camiones para recolección y ropa de trabajo. se va a hacer un seguimiento a ver si se cumple o no todo este plan. Bien, miembros de la comunidad Huichí, Cuom y Pilagá acamparon <coughs> junto a la fuente de Lola Mora en, costa, en Costanera Sur Y denunciaron que emprendieron viaje a Buenos Aires con la finalidad de reclamar a las autoridades del gobierno nacional Y visibilizar su situación ya que existe un desalojo hacia un lote de tierras donde viven Aparentemente este desalojo se iba a dar el último 26 de abril, no, realmente no sé qué fue lo que sucedió eh, al llegar un grupo de policías de la federal les decomisaron sus pertenencias, entre ellos sus, bueno, sus ropas, sus, incluso sus DNI. Eh, quienes pasaron por esta violenta experiencia denuncian persecución y hostigamiento, ya que las, eh, le practicaron 13 controles policiales y al pedir explicaciones las respuestas de los oficiales fueron, son órdenes. Eh, en el... Grupo de, en, el, en el espacio de Facebook del Foro de los Pueblos Originarios, Genocidio y Argentinización ampliaron esta información diciendo esta mañana por el día 26 cuando viajaban a la altura de la cancha de River la Policía Federal los detuvo los demoraron desde las 9 hasta las 13 horas les secuestraron sus pertenencias incluyendo los micros y sus documentos de identidad los dejaron ir hacia la manifestación pero sin sus cosas cuando volvieron a buscar las cosas la Policía no les, da, no les dio respuestas Dice eh, el comunicado que salió en ese momento, eh, bueno, nosotros buscamos la hermandad entre los pobres que luchan, no nos, no nos vamos a dejar doblegar, fue la, el comentario de uno de los integrantes del foro eh, de los pueblos originarios. Bien, en ocasión de su visita a la provincia de Corrientes, el ministro de Educación, Esteban Bullrich, respondió favorablemente al pedido de la Iglesia Católica para que instale la enseñanza religiosa en las escuelas, en las escuelas públicas. El ministro respondió que era un apóstol y que creía que debía enseñarse todas las religiones en la escuela pública. Chan chan. Chan chan. Tan, chan. Chan, chan, chan. Chan, chan chan chan Un apóstol. ¿Es, es un gerente de recursos humanos, es un apóstol. Lo único que no es es un educador. Sí, claro, porque... sí me, me pareció interesante compartir. Estaba leyendo un poquito de Laura Marrone, este, investigadora en ciencias de la educación, y algo que comentó, quería, quería traerle que dice al respecto. La matriz fundante de nuestro sistema educativo fue de carácter liberal en la etapa de auge del capitalismo, quitó la religión de la currícula y promovió el pensamiento científico, así lo sostuvo la Revolución de Mayo cuando por iniciativa de Moreno publicaron el contrato social de Rousseau para educar en las escuelas del Cabildo, así lo mostraron los debates de la ley 1420 que quitaron la religión de los programas de las escuelas, así lo fundó el Colegio de Concepción del Uruguay que en la segunda mitad del siglo XIX formó algunos de los primeros futuros científicos de nuestro país. Y recordamos, porque yo no sé, a mí esta noticia me traía así como, no sabía si, si traerla o no, pero bueno, eh, era importante, se habló bastante, al menos en las escuelas que yo estudié se habló bastante, porque para mí esta noticia es, ¿se acuerdan que habíamos escuchado, se había filtrado un videito de Bullrich en una que decía que una estrategia era eh, tirar varias problemáticas, como varios frentes de conflicto, para que la gente, bueno, trate de. los docentes en este caso, este, de, nada, de defenderse en muchos frentes si y total, tanta, tan, te divís tanto que en algún, por alguno entras. Claro, te distraes con lo, con lo superficial si crees, y lo que está pasando por abajo. O pasa pasa justamente <risa> me parece que esta esta es una cuestión sí, que pues, eh, pues. absolutamente rechazada digamos algo polémico claro. en cualquier momento te sacan de vuelta te cuestionan de vuelta las cifras de desaparecidos y volvés a enrojarte con eso mientras te siguen haciendo una reforma profunda sí porque incluso este hombre dijo no solamente en la religión católica Todos, dijo claro. el budismo el hinduismo así tiró como bueno no, no, no esas ¿no? Cosas, cosas no importantes importantes claro pero claro. Este, en el contexto de esto que es el, en una escuela en la cual había un obispo bendiciendo las aulas ¿no? claro en, dentro de la escuela. Bueno. bueno, otra de las cosas que surgieron a raíz de esto, que estoy escuchando en la semana, es que bueno hay provincias, como Salta y Tucumán, donde se da educación religiosa en las escuelas. Entonces, las escuelas públicas, sí. Así, así me lo, lo escuché en los medios de comunicación no, sí. en esta semana. En las escuelas sí. de Salta se reza antes de entrar en las escuelas públicas. Sí. de 2015 entiendo que, que se estableció, o no sé si un poquito antes, pero creo que 2015 seguro que en Salta tienen... Tienen bueno, religiones puedo en las buscar, escuelas sí. y, y también leí, hay que ver, pero leí que se rezaba todos los días cuando empezaba el, el, la el, el día escolar, digamos. No sé, bueno. Claro, bueno recordemos que eh, la ley 1420 del año 1884, eh, entre otras cosas, marcaba que la educación deb debía ser obligatoria, grat gratuita, gradual y que no se debía dictar en, la, en clases La reeducación religiosa Esto fue un paso y un debate muy importante eh, Y que si bien después subieron reformas de la ley El espíritu, lo que se llama el espíritu de la ley 1420 Se conserva, no se contradice Y lo que está planteando Bullrich Sí contradice el espíritu de la ley 1420 Y la ley actual Este... Bueno, pero estos muchachos no se caracterizan por respetar la ley ¿tara? No, es verdad, <risa> es verdad, es verdad, Mariana. <risa> Así que no me, no me, no me extraña. No te, no, que no te extraña. <risa> Este, <risa> Y quería recomendar: hay un especial en internet de Canal Encuentro sobre Ley 1420 que se llama El Derecho a la Educación Común. Que está bueno para trabajarlo, me gustó. Lo estuve repitiendo. ¿Lo cómo fue el dato? Se llama: es un especial que hizo Canal Encuentro que se llama Ley 1420 El Derecho a la Educación Común. Está para pispearlo, está bueno, si vamos, vierlo, está, está bueno. Eh, ¿Qué nos queda? No. Dos, tres minutos para la tanda Nos queda dos, tres minutos para la tanda oh. eh, Recordemos que después de, de la tandita Vamos a, a tener con nosotros a, a gente del foro de Del pueblos foro de, de pueblos, Eran... pueblos originarios Genocidio y argentinización eh, Un foro que se va a realizar el 26 y el 27 de mayo En la ciudad de Bahía Blanca Pero vamos a tener actividades locales Contando un poquito de qué se trata este foro Y también para todos aquellos que no podamos participar por la cuestión de distancia para que nos enteremos en qué situación están los pueblos originarios eh, de nuestro país en este momento y cuáles son las movidas para visibilizar las problemáticas que se están viviendo. Así bueno, que vamos a esperar el segundo bloque. Muy bien. Y nos llamó Carlos de nuevo, eh, nos está escuchando, eh, y nos pregunta si vimos eh, eh, el, una noticia que salió en la semana, que yo la verdad se me escapó, eh, que en las escuelas de, de Formosa están los chicos sin, sentados en el piso porque ni siquiera tienen eh, ni, ni, ni siquiera Muy tienen barco. Sí. Uh -huh. No lo vi la noticia, pero no me parece raro. Eh, yo recuerdo acá en el centro Adroel, el, el profesorado del Instituto Superior de Formación Docente, eh, el año pasado y, lo, y los años anteriores, los estudiantes no tenían dónde sentarse. Entonces, se sentaban, ¿qué, ¿cuál fue la solución? Consiguió un banquitos de plástico de esos de que eh, tenemos para emergencias en las casas. Apilados. Bueno, ¿Eso que ¿Se apilan? Exactamente. No, no se eh, no. Así que bueno, nada. Es una problemática eh... interesante la que trae Carlos porque la cuestión de infraestructura y de falta de mobiliario y demás es un tema para tratar en un programa entero. Así es. Y ahí es donde se caen todos los discursos de los gobiernos sucesivos, ¿no? El, el este, el anterior y. Y demás. Lo que pasa Ajá. es que a veces lo naturalizamos Y en algunas escuelas, distritos o provincias Se, se ve un poco más porque es muy crítico Pero es general sí, sí. Muchas gracias Carlos por comunicarte Y bueno, ahora sí, nos vamos a la tanda Y nos escuchamos en un ratito Somos la radio de los payadores Y de los cantores populares Somos la 26 de julio Somos nosotros Comienzo de espacio publicitario Muebles Club, Muebles de Pino, Barras, Mesas, Sillas, Modulares, Roperos, Bajo Mesadas, Alacenas, Mesas de TV, Muebles para Chicos, Muebles Club, Casitas de Muñecas, Muebles tipo Campo, Sillas Materas, Adornos en Madera y Fibro Fácil. Muebles Club, los mejores precios del mercado. Encontranos en Ovidio Lagos 1234, entre Tonkis y Carlos Casares.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 Federación Patronal Seguros. 90 años asegurando su tranquilidad. Gran jineteada en Campo La Martona. Domingo 14 de mayo en su nuevo campo, autopista de 6 a Cañuela, bajada de Vicente Casares. Jineteada a caballo elegido. Dos caballos por tropillero. Clinas, bastos, prueba de riendas libres mil pesos en premios, Carrera de Potros, Gran Almuerzo Criollo, se baila con Miguel y la Nueva Era, además, Gran Bailanta. Animan Carlos Paulión y Gustavo Andrade, jurados Roberto Urquía y Juan Carlos Bilbao, capataz de campo Pepe Luque, apadrinan Tati Iberra, Facundo Parisi y Sergio Valencisi. Entrada general 150 pesos. En Longchamps, Fletes Nadial. 15 30 1619 Fletes Nadial. Fin de espacio publicitario. Somos la radio donde sobra la pasión. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Sarmiento usaba peluca para abrigarse la cabeza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 El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades. Abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica? Los resultados de esa política han sido fulminantes. Han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial y reducido el presupuesto de la salud pública a menos de un tercio de los gastos militares. El equivalente a la mitad de las exportaciones argentinas han sido presupuestados para seguridad y defensa en 1977, con sueldos que duplican el de un obrero industrial y triplican el de un director de escuela. Una política semejante solo puede imponerse prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, mordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina. En la política económica de ese gobierno debe buscarse la explicación a una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Argentinos. Hemos sido capaces de vencer a la incidia y al escepticismo. Seamos ahora también capaces, con la ayuda de Dios, de impulsar a la nación en pos de sus objetivos permanentes. El secreto militar de los procedimientos convierte la, mayoría la Vamos a recordar hoy a don Rodolfo Walsh. Rodolfo Jorge Walsh. Nació el 9 de enero de 1927 en Pueblo Nuevo de la colonia de Choel-Echoel, que desde 1942 se llamó La Marque, en la provincia de Río Negro, nuestro país. En 1941 llegó a Buenos Aires para realizar sus estudios secundarios, primero en un colegio de monjas y después en el Instituto Fay de Moreno. Un colegio pupilo a cargo de curas de una congregación irlandesa destinado a hijos de familias con ascendencia de esa nacionalidad. La experiencia en este último le serviría para ambientar tres cuentos que formaron el ciclo de los irlandeses, cuentos muy famosos de Rodolfo Walsh. Irlandeses detrás de un gato, los oficios terrestres y un oscuro día de justicia. Cursó dos años de la carrera de letras en la Universidad de La Plata, abandonó para emplearse en los más diversos oficios, fue oficinista de un, fri de un frigorífico, obrero, lavacopas, vendedor de antigüedades, limpiador de ventanas, entre otras tantas cosas. A los 17 años había comenzado a trabajar como corrector en la editorial Hachette. Poco después hizo sus primeras armas en el periodismo, publicando artículos y cuentos en diversos medios de Buenos Aires y de la Ciudad de la Plata. Desde 1951 hasta el 61 trabajó para las revistas Leoplan, Panorama y Vea y Lea, además de continuar en la editorial ya como traductor. Para esos años publicó las antologías Diez cuentos policiales argentinos, en el 53, y Antología del cuento extraño, en el 56. En el 53 salió su primer libro, Variaciones en rojo, que contiene tres novelas corta, cortas de género policial, al que Walsh era muy aficionado, eh, con la que obtuvo el primer Premio Municipal de Literatura de Buenos Aires. Esta, eh, esta obra fue dedicada a Elina Tejerina, su primera mujer y madre de sus dos hijas, Victoria y Patricia. En junio del 56 se produjo el famoso levantamiento militar del general Valle, luego del derrocamiento del de general Perón, en el 55, eh, un levantamiento que fue reprimido y durante la madrugada, entre el 9 y el 10 de junio, nueve civiles fueron detenidos y fusilados en el basural de José León Suárez, un acontecimiento muy conocido. Meses después, en un bar que, fue, que frecuentaba eh, Walsh, un hombre se le acercó y le dio la primicia que cambiaría su vida. «Hay un fusilado que vive», le dijo. Walsh logró identificar al sobreviviente como Juan Carlos Libraga, al que entrevistó, y por quien pudo saber que había otros sobrevivientes. Los meses siguientes, Walsh alquiló una casa en el Delta del Tigre, bajo el nombre falso de Francisco Freire, y unos meses después escribió la primera versión de lo que luego sería su famosa obra Operación Masacre. En el año 59 viajó a Cuba, donde junto con Jorge Macetti, Rogelio García Lupo y el escritor colombiano Gabriel García Márquez, Fundó la agencia Prensa Latina. Durante su estancia en la isla interceptó casi por accidente y logró descifrar con solo un manual de criptografía las comunicaciones secretas entre la CIA y agentes en Guatemala sobre los preparativos por la invasión de, eh, de la invasión por Playa Girón. Operación que fracasó gracias a la, a la labor de Walsh, que también se infiltró en la base estadounidense disfrazado de sacerdote protestante por sugerencia de su amigo Massetti. Cuando volvió a la Argentina, trabajó en la revista Panorama y durante la dictadura unganía fundó el semanario de la CGT de los argentinos y luego de la detención de Raimundo Ongaro y del allanamiento en el 69 de la eh, CGTA, se publicó en forma clandestina. En esos años publicó sus dos únicas obras de teatro y sus colecciones de cuentos más célebres, Los oficios terrestres, que incluye, que incluye un cuento que les recomendamos para trabajar en clase, que es Esa mujer, eh, y Un kilo de oro. En el 67 también conoció a Lidia Ferreira, quien sería su compañera hasta el momento de su desaparición. En el 69 publicó ¿Quién mató a Rosendo?, una investigación sobre el asesinato del dirigente sindical Rosendo García. En el año 73, 73 perdón, y luego de varios años de activa militancia, ingresó al movimiento Montoneros. Al mismo tiempo publicó un, relato, un, publicó un oscuro día de justicia con una entrevista hecha por Ricardo Pili a modo de prólogo. Walsh no volvió a publicar ficción, dedicándose a partir del año 73 plenamente a la actividad periodística y a la militancia en Montoneros. Tras el 24 de marzo del 76, Walsh creó ANCLA, agencia de noticias clandestinas, y la cadena informativa, un sistema, como cadena informativa, un sistema de difusión de información que iba de mano en mano. En el mismo año trajo, ese mismo año trajo para Walsh dos pérdidas muy significativas. Primero la de su amigo Poeta y militante Paco Urondo Y la de su hija Victoria Urondo fue emboscado y asesinado en eh, junio de ese año El 29 de septiembre fue secuestrada María Victoria eh, Quien era militante también de la organización Montoneros Bueno, sus últimos meses eh, fueron, Transcurrieron en la ciudad de San Vicente, en Buenos Aires Dado que una de sus casas en el Delta Había sido allanada por la Armada eh, Durante la última dictadura militar El 24 de marzo del 77, al cumplirse el primer aniversario del golpe, Walsh terminó su carta abierta de una escritora a la Junta Militar, que escuchábamos un fragmento recién en el audio, en la que denunciaba tanto los crímenes de secuestro y desaparición de personas como las consecuencias de las políticas económicas de orientación neoliberal, carta que conocemos mucho y que también recomendamos para trabajar en clase. Un día después, tras enviar por correo las primeras copias, Entre la, el cruce de las calles San Juan y Entre Ríos, en el barrio de San Cristóbal, un grupo de tareas de la ESMA, comandado por Alfredo Astiz y Jorge Tigret Acosta, asesinaron y secuestraron el cadáver de Rodolfo Walsh, que aparentemente, por algunos sobrevivientes, eh, pasó unos cuantos días en el edificio de la ESMA. Bueno, queríamos recuperarlo a, do, a don Rodolfo Walsh, que es un personaje que tenemos que, del que tenemos que hablar todos los días del año y... Bueno, hay muchísimo material para trabajar. Operación Masacre se me ocurre que también es una novela que se puede trabajar en clase, eh, porque ha dejado muchísimo para, para recuperar. Aprovechando este momento cultural, quería invitarlos a recomendar una obra de teatro. Es una obra, se llama Todas las Rayuelas, eh, <risas> de casa dirigida por Andrés Basalo y pr protagonizada por Ugarana Y el otro día lo escuchaba en la radio, Ugarana eh, explicando de qué se trataba esta obra y me pareció buenísima, es un, un exiliado eh, bueno, que vuelve a Argentina después de muchos años acá tenía a su hija, a su compañera la habían matado este, y en esta vuelta cuando pasa por el aeropuerto encuentran su único equipaje una maleta llena de ejemplares de rayuela eh, de rayuela de Cortázar que había podido ir encontrando eh, por donde, donde había estado esto fue súper sospe sospechoso así que toda la obra transcurre a partir de Este hombre que está solo con una maleta llena de rayuelas este, y él tratando de reencontrarse con su hija, que bueno, va a ser una cuestión bastante difícil. Así que recomendadísima. ¿Cómo se llama, ahora Todas las rayuelas. Está en Avenida Corrientes, en el Multiteatro, que es Corrientes 1283, en Capital. A veces nos cuesta un poquito movernos ahí, pero bueno, muy recomendable. Y estamos acompañados ya con Romina y Marta, pero les vamos a explicar quiénes son y vamos a charlar con ellas después de un pedacito de un tema musical. nuestras invitadas Romina estudiante del profesorado de historia del eh, instituto de formación docente número 41 de Adrogué y Marta que es miembro de la comunidad de los coliqueos integrante del equipo de la marcha de las mujeres originarias porque el mes que viene va a haber una interesantísima actividad en la ciudad de Bahía Blanca buen día Mari buen día. Mari <risa> <risa> buen día Mari Mari con Buen día a toda la gente buen día Marta en el idioma mapuche Bueno, cuenten, ¿quién me cuenta un poquito de qué se trata este foro? ¿Cómo es que surge la idea? Bueno, eh, es largo, <risa> no sé sí. si nos va a dar el tiempo. Voy a tratar de sintetizar. Eh, el foro surge a instancias de la marcha de Mujeres Originarias por el Buen Vivir. Y la marcha de Mujeres Originarias por el Buen Vivir surge a instancias de un recorrido que... Eh, Hace una hermana, que es la, que, la coordinadora y la ideóloga, digamos, de todas estas actividades, que se llama Moira Millán, ella es mapuche, del sur, de Esquel, de la comunidad de Pilián Maguiza, que está en Corcovado, Esquel, Esquel, provincia de Chubut, uh -huh. Argentina. Eh, ella estaba rodando una película, de la cual es su guionista, en el año 2013 nace esta idea. Y entonces tiene la oportunidad de recorrer, más allá de que es algo que en general los, los pueblos originarios hacemos, de tratar de tomar contacto con nuestra gente que habita en las comunidades para conocer sus realidades, empieza a recoger testimonios de mujeres más específicamente, de su problemática. Que son, eh, tienen un hilo conductor, pero también tienen sus particularidades según la zona eh, y las... Este, Bueno, las vicisitudes diferentes que les toca vivir este, de acuerdo a, al lugar donde están, donde, donde están las comunidades, uh -huh. ¿no? que están las mujeres. Uh -huh. eh, hablamos de las mujeres porque en general las mujeres somos las eh, sostenedoras de los hogares y ante las dificultades más adversas somos las mujeres las que... Este, defendemos eh, el hogar, nuestros hijos, eh, nuestra familia. A veces los hombres, por razones diferentes, este, no están, no, se van, eh, o no le dan importancia, ¿no? Como el tema este actual de los femicidios, que, este, bueno, no es casual que les pase más a las mujeres. y bien también matan hombres, no es de la misma manera ni tiene las mismas características. Eh, así que ella empieza a recoger estos testimonios, visita a una hermana guaraní en la zona de, de, de los hermanos Aba, Aba en eh, Viaguaraní. No, los Aba están en otro lugar. Viaguaraní en lo que es este Iguazú, en la provincia de Misiones. Uh -huh. Ella es una sanadora, conocedora de la medicina ancestral que le viene este, siendo entregada de parte de sus antepasados, de sus abuela, la abuela, la madre, la madre a ella. Una hermana Com, que es docente en el Gran Rosario, con todo lo que eso implica, hace muy poco hubo una represión muy grande. Uh -huh. Y otra hermana, este, la hermana Com se llama Ofelia Morales, y una hermana Quechua que está en Jujuy, este, que se llama María Ramos, y también con este, la problemática de la zona, ellos tienen una minera muy cerquita, este, y bueno, y, y, y las consecuencias que eso trae. Y ella, que es una mujer del sur. Bueno, habla con las hermanas y, digamos, cada una de ellas le, le va planteando su situación. Entonces, este, deciden, eh, bueno, eh, organizarse y recorrer este, más y, y informarse más. El punto es que no tiene tanta… Este, finalmente, después, las hermanas, este, distintas cuestiones las van, este, se van como… Eh, eh, olvidando de esa situación por, distintas, por cuestiones de machismo también de su familia, que bueno, que por ahí no tienen la posibilidad de salir y de andar y recorrer, las mujeres siempre están como más limitadas en ese sentido. Y se organiza, a pesar de todos, una primer marcha de mujeres originarias el 21 de abril del año 2015. La propuesta era ambiciosa, era un millón de mujeres, vino un millar de mujeres, que no fue poco porque fue un día lunes a la una de la tarde, eh, uh -huh. o sea que fue bastante y este, la idea era entrar al Congreso, no sabíamos muy bien de qué manera íbamos a entrar al Congreso, bueno, no fue tan cruento, y tomar la palabra, pero no nosotras las que estamos acá en las zonas urbanas, que por ahí no tenemos los mismos problemas que tienen las hermanas que sí están resistiendo en las comunidades, y pudieron decir sus verdades. De eso se, se hizo un documento, este, y la verdad que se entregó a las autoridades, pero no pasó nada. Sí, a veces es más lo que se construye en el camino que los resultados de, de tal cual concreta. Tal cual. Sí, al final termina siendo una excusa a lo otro, porque la verdad que nosotros del Estado no esperamos nada porque este es un estado genocida que se constituye a partir de la masacre de los pueblos originarios. No solamente el Estado argentino, todos los estados de la antigua Abya Yala del lo que se llama continente americano, ¿no? Del norte uh -huh. al sur. Así que justamente eso es de eso se trata el foro. Porque cuando se hace la segunda marcha de mujeres originarias, las hermanas dijeron la verdad que tanto esfuerzo venir acá para que nadie nos escuche, eso se hizo el 21 de abril del año 2016. Y nosotros lo que podemos decir es que justamente las marchas se hicieron, eh, no sé si de casualidad, porque las casualidades no, no, no existen, pero sí casualmente, una en una gestión de gobierno y la otra en otra gestión de gobierno. Y en ninguna de las dos gestiones obtuvimos respuesta. Claro. O sea, para nosotros el tema es con el Estado argentino. Entonces de ahí surge el foro que la idea esencial del foro es denunciar al Estado argentino por genocidio. Ajá. Esto va a ser el 26 y 27 en la ciudad de Bahía Blanca. Sí, 26 y 27 de mayo en Bahía Blanca, territorio mapuche. Los mapuches somos los anfitriones de este foro. Eh, nosotros necesitamos que vengan al foro porque el foro es abierto a toda la gente. Van a venir las hermanas de las comunidades a plantear. A, ya eh, hubo tres encuentros acá en Buenos Aires, el último fue el lunes pasado, con hermanas que vienen a dar sus testimonios y unas de ellas fueron las que vinieron de Rosario, de la última represión que hubo en el barrio Ruilón, este y también la hermana Ivana Wenelaf, que vino de Cuyamen, que fue una represión muy grande que hubo en el mes de enero, el 10 de enero, 11 de enero, en en la provincia de Chubut, en el departamento Cuyamen, que son uh -huh. comunidades mapuche. El territorio de, de nuestro, donde creo que tiene usurpado Benetton. Uh -huh. sí, sí. Sí. Así que bueno, eh, nada más ni nada menos que con él la pelea. Y entonces, eh, estos testimonios eh, se van a reproducir por más, porque la idea es que bueno se junten, porque han venido en una ocasión algunas, en otra ocasión otras, y en la tercera otras. Así que bueno, eh, la idea es juntarlas a todas las hermanas, que vengan al foro de Bahía Blanca, eh, que den los testimonios y que este, el primer día, el 26, va a ser de los testimonios de las hermanas, y el 27, de toda la gente este, que, que le interese, digamos, este, recoger la información, este, elaborar, trabajar ejes temáticos, se va a de armar de esa manera, en ejes temáticos, y el domingo se va a hacer una plenaria de donde va a quedar conformada una comisión no sé si será como de seguimiento o una comisión por la verdad, todavía el nombre no está definido, porque nosotros los pueblos originarios nos merecemos tener este, un, eh, un, un justicia por memoria, verdad, como tienen este, los desaparecidos del 76, ¿no? porque los primeros desaparecidos de este territorio somos los pueblos originarios y el Estado no ha hecho nunca ninguna reparación en ningún sentido. Como estamos seguros que no lo va a hacer, entonces lo estamos este, haciendo nosotros, tomamos la iniciativa Este, y bueno, y esa comisión que quede formada que será, necesitamos también abogados solidarios que conformen este, este, esta comisión para asesoramiento, eh, gente de derechos humanos del país y de otros países internacionales y pueblos originarios, se forma una comisión conjunta que se va a dar durante todo un trabajo durante un año por lo menos para presentar la denuncia formal al Estado el año que viene por genocidio al Estado argentino que bueno, por lo general si estas iniciativas no son del pueblo no aparece en ningún no, lado no, y qué no, interesante no. el foro como un espacio de formación no esto de la formación popular sí, que tenemos exactamente que te, de la que nos tenemos que hacer cargo sí, sí, ¿no? sí, tal cual. si le tuviéramos que contar brevemente a los que nos están escuchando y los que vivimos en las grandes ciudades que a veces estamos muy alejados de las cuáles son las problemáticas comunes de todos los pueblos originarios del país Son muchas, pero en este momento nosotros este, estamos denunciando eh, básicamente, eh, fundamentalmente, el extractivismo. Porque el extractivismo en todas sus formas eh, ataca justamente los territorios donde están estamos los pueblos originarios. Eh, la sojización, la, el avance de las hidrocarburíferas, la minería a cielo abierto... Eh, las forestales, las pasteras que con, eh, hay un sicariato en este país contratado por el, las multinacionales avalado sí. por el Estado para eh, perseguir eh, sincretizar y en el peor de los casos desaparecer y matar a nuestra gente que son los únicos y lo digo sin ningún temor a equivocarme no hay ningún otro organismo ni de derecha ni de izquierda que le esté poniendo el pecho a las balas a las multinacionales en el territorio. Somos los pueblos originarios. Así que esto también es un llamado a la sociedad argentina y básicamente a la vanguardia, porque obviamente de la derecha no vamos a esperar nada. Sí. Tenemos un gobierno de derecha en este momento. Eh, pero sí a la vanguardia, porque sería con los que podríamos conversar. Así que los estamos invitando justamente a que concurran al foro Para que se impongan de esta situación Porque nosotros no vemos que se acerquen a solidarizar con las problemáticas de las hermanas Es más, no se conoce Y si, si uno no va no hasta el territorio, no va hasta la comunidad, no se entera Por eso ni nosotros que somos originarios, residentes en las grandes urbes Conocemos ni padecemos, tenemos otros problemas Que se nos inunda la calle, que no tenemos luz, que se nos corta el gas, qué sé yo Pero no tenemos los problemas que tienen las hermanas y los, las, las comunidades Y básicamente las mujeres este, que están este, enfrentándose a las multinacionales Y que las están persiguiendo y las están matando en este momento Exacto. Romina, ¿cuál es tu participación eh. en, el, en este <coughs> movimiento eh, de pueblos originarios? Eh, en realidad ah. yo en un momento estuve participando en la primera marcha eh, eh, Yo me considero que... Um, Fue también una cuestión de, de rever como una historia personal, ¿no? Eh, yo considero que, que, que mi mamá en un momento perdió su contacto eh, con su identidad, ¿no? Eh, tanto desde la escuela, ¿no? O sea, mi mamá de corrientes, ah, hubo también un discurso de la escuela, ¿no? De, de no hablar el idioma originario. Eh, yo le preguntaba a mi mamá, ¿qué era lo que te decían? Me te decían que se te iba a tragar la lengua si hablabas guaraní. Ajá. Entonces, en la escuela no se, hablaba, no se hablaba guaraní, en la casa más o menos se reproducía ese discurso eh, tan, tan fuerte, ¿no? Tan que imponía la Que imponía uh -huh. la escuela. Y bueno, y después mi mamá vino a Buenos Aires y ahí tuvo, creo que, un definitivo uh -huh. eh, proceso de, nada, de alejamiento de su identidad. Eh, Y, pero bueno, fue un despertar que vino mucho tiempo después en mí y que va, es, es un camino largo, ¿no? Y bueno, y en la primer marcha yo, yo me identifico como, como ese tipo de mujer, ¿no? Eh, que, que realmente eh, tiene, está buscando su identidad y que siente que su identidad fue perdida de alguna manera eh, porque hubo una institución, realmente la escuela y una sociedad que fue realmente funcional A, ...a esa idea racial de Estado... Uh -huh. eh, ...entonces... Eh, ...bueno... ...el foro lo que tuvo fue... ...fue, fue un motivador... ...no, para, para nosotros, yo soy estudiante de Historia... ...también me, me ponía a plantearme... ...yo, ¿cómo me voy a poner el día de mañana... ...frente, frente al habla? ¿Voy a seguir reproduciendo estos discursos de... de invisibilización o... o ...no sí, sé, violentos? Sí, qué vas a tomar como <coughs> docentes, ¿eh? claro Claro, y creo que lo que tuvo de bueno es que en este momento... ...o sea... Eh, me, me puedo encontrar con compañeras que, que, que realmente también tienen como nada. Es decir, estas, ves, sí, interés. Entonces, eh, bueno, estamos organizando ¿no? una actividad en, en el 41. Contanos un poquito para poder invitar a nuestros oyentes. Eh, el 10 de mayo eh, estamos organizando una actividad en, en, en, Será a las 7 más o menos de la tarde En la que eh, vamos a contar con la presencia de la hermana Marta Y quizás otra persona de, del foro eh, Consideramos que es un, un, algo que nos tenemos que, que, que tener un debate realmente Desde la formación y desde los, los docentes, ¿no? Y, y el 41 es un gran generador de docentes uh -huh. ¿no? En la provincia Así que me parece que, que estaba muy bueno hacerlo eh, Y también para mí tiene una importancia Nosotros queremos iniciar con estas compañeras Vimos como una necesidad de iniciar un camino Hacia una educación más decolonial ¿no? Y hay una necesidad de nosotras también De, bueno, de legitimar eh, otros discursos Y, y, y otras verdades Y también cómo lo legitimamos, o sea, porque ex, eh, podía existir la posibilidad de traer a un historiador, a un antropólogo, nosotros tomamos la decisión de que sean hermanas originarias las que vengan a hablar y que sean ellas las que nos increpen y nos digan la educación, eh, la escuela argentina ha sido bastante participativa en esto, ¿no? Claro. En esto que, que, nada, que, que, que reclama el foro, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, este, este 10 de mayo esperamos... Contar con, con la presencia de todos. Y Disculpa, ¿el 10 de mayo a qué hora? A las 19 horas eh, en, en el aula 13 ¿La <risa> del Instituto 41 al no, Instituto 42. El 41. Ex Nacional de Adrogué, claro, claro que están escuchando. Sí, sí, sí. Eh, igual vamos a ir eh, confirmando bien todo, pero sí, sería ese día, esa hora, el aula la confirmaremos bien los días anteriores. Eh, pero igual sería como una, una seguidilla de, de charlas, de encuentros, y para bien cuestionarnos de, de, desde varios lados, ¿no? Y también para tener recursos después como docentes claro. para... Porque para poder sí, continuar con Claro, ah, pero después leer. tenemos, eh, vamos a, a la biblioteca y tenemos a um, capeluz. Ay, claro. Que, ah, claro. claro. Sí, <risa> bueno, estos... ahora tienen otros libros. Claro, bueno, sí. <risa> no, <vosotros risa> Como que tiré lo más evitamos... <risa> Sí, hay una interesante edición. apertura de, de, de materiales para trabajar en la escuela, pero el problema es cuando uno está formado, cuando el docente claro. está formado. No, me refería esta... a los libros de edición propia. Ah, ¿no? bueno, Yo sí. Yo sí. tengo dos libros: un diccionario <risa> de idioma mapuche y un mm. libro de relatos. ¿ves? ¿Cómo se llama el libro de relatos? Sí. que quiere decir recordemos nuestro origen y un diccionario de básico, no es una enciclopedia pero bastante completo de Mapu eh, que eso bueno, son ediciones propias los hemos hecho los propios Mapuche no claro. continuando con esto que decía Romy de, de que no escuchemos siempre los discursos de los historiadores, de los antropólogos que tienen una mirada eh, no pueden evitar la occidental de la cosa, no Seguir es lo mismo fuente, que sea, parte. claro, justamente, porque además nosotros tenemos muchas cosas para decir. Y una de las cosas que quería decir antes, que me olvide, es la gente que le interese el foro, hay una página, originarias.net, en la página está toda la información, originarias entran a en originarias.net y ahí está todo, cómo inscribirse, dónde es, qué va a ser, cómo se va a desarrollar, bueno, tienen que ir pinchando los distintos... Mm -hmm originarias.net Net. buenísimo, muchísimas gracias chicas por haber venido eh, por difundir gracias. esto y por la tarea que están haciendo y nosotros ya nos tenemos que ir pero no, no queremos dejar de recordar que el lunes es primero de mayo, día internacional de los y las trabajadoras eh, un día de reflexión, pero también un día de lucha, donde llevamos nuestros reclamos y tratamos de eh, sacar en conjunto también lo que se pueda hacer en la defensa de nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias. Chaltumay, decimos nosotros. Muchas gracias. Bien, y con nuestros oyentes nos volvemos a escuchar el sábado que viene. Que esto pronto suceda y así descansar mi pena Hasta la próxima vez. Y si encuentras una palomerida que te encuentra su poesía de haber amado y que rantado ilusión.